Retomamos el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, y para no i r n o s mucho del tema, recién estaban hablando de lo que sucede en Toay con Chacra Raíz y el municipio de Toay, esta embestida que le están haciendo a la Ecoaldea.、Eh, sumado a eso,、eh, Rojas, Ariel Rojas, el intendente de Toay, tiene ahí un reclamo frente a, al municipio. Que no está atendiendo y tiene que ver con un reclamo puntual de trabajadores y trabajadoras del corralón de la, de la ciudad de t o a i、eh, Lo que están denunciando, y hoy lo hicieron público y manifiesto ahí frente al municipio,、eh, los trabajadores y trabajadoras, m u c h o enrolados en ATE, es que le están cambiando los temas de la paritaria sectorial, que se están negando desde el municipio a tratar algunos temas, como por ejemplo los adicionales. Para que mejoren los adicionales que está pagando el municipio a un grupo de trabajadores que se encarga del de barrido, la recolección de residuos y las cloacas en la ciudad, o sea, temas sensibles para la salud de toda la población, y que denuncian que el municipio le está pagando 15 mil pesos de adicional y una trabajadora está cobrando 150 mil pesos por mes. Dice Eduardo Agüera, que es、eh, delegado de ATE en el corralón de la localidad de Toay, que los trabajadores se están endeudando para poder comer y para poder comprar lo mínimo por mes, porque los sueldos que le pagan en la localidad de Toay no les alcanza ni para lo mínimo indispensable. Nosotros hace un ratito estuvimos ahí frente a la municipalidad cubriendo esto y también hablando con Eduardo Agüera, que es trabajador y también delegado de ATE. Estamos reclamando los adicionales. Que hace mucho tiempo nos vienen jodiendo、eh, con los adicionales. Entonces teníamos una mesa de negociación、eh, en donde llevábamos nosotros los temarios,、eh, recibían los temarios, nos tenían que dar la respuesta de ese temario y nosotros eh, eh, le presentábamos otro temario para la próxima reunión que tuviéramos, tuviéramos respuesta. Llevamos el primer temario, quedaron en, en una reunión. Eh, a tal punto de que la suspendieron por unos días、eh, y después nos dijeron definitivamente que la suspendieron, nos enviaron una nota que la suspendieron definitivamente. A tal punto que nosotros,、eh, es como una negativa que nos ha dado a nosotros,、eh, diciendo, bueno, se cerró la mesa de negociación, no hay negociación, pero no es de un sector, sino de todos los sectores que hemos estado recorriendo, que no s hemos estado. Nosotros、eh, trabajando por ese lado y hemos llegado、eh, a la conclusión de que en todos lados lo adicional es tan bajísimo.、Eh, con decirte de que tenemos un adicional de 15 mil pesos, nomás.、Eh, imagínese usted, ¿no?、Eh, y también、eh, en esta cuestión de que hoy en día tenemos la precarización,、eh, compañeros que hace de 5 a 13 años que están、eh, precarizados. Y compañeros también que、eh, están rondando los 150 mil pesos por mes que ganan. Entonces, hoy en día le dejo esto a criterio de ellos, ¿no? Si ellos viven con 150 mil pesos, ¿no? Y nuestros compañeros tienen que vivir con 150 mil pesos por mes,、eh, teniendo hijos.、Eh, pregunto yo, ¿viven ellos con 150 mil pesos? Me c o n s u l t a hablas de precarización. ¿En qué situación están en lo contractual digamos, estos trabajadores? Precarizado, precarizado. El、eh, en, negro. en negro están, no tienen un contrato de nada.、Eh, ¿Y hace entre 5 y 13 años, dijiste? Tenemos compañeros entre 5 y 13 años que están en 13, casi rondando los 14 años, que están precarizados. Que bueno,、eh, nosotros al recorrer sectores de la, de la municipalidad、eh, comenzamos a ver esta falencia que tiene. El municipio, pero no de ahora, de hace mucho tiempo que lo tiene. ¿Por qué te crees que Roja s no atiende un reclamo de un sector esencial para la población, como por ejemplo la recolección de residuos? Y la, la verdad, porque supuestamente para él,、eh, nosotros los empleados, tanto recolecciones como, como clacas, como un montón de, de sectores,、eh, estamos bien para él, supuestamente para él. Eh, no necesitamos nosotros los adicionales. Eso cree Rojas. Y pienso yo, creo que sí,、uh -huh. que lo debe creer así. Más, más allá de lo, del adicional,、eh, ¿están bien en e l laboral? Recuerdo que hace un tiempo hablaban de las dificultades que tienen con las herramientas de trabajo y me refiero específicamente también a lo que son los camiones que usan. Bueno,、eh, ese ha sido, o sea, hoy en día、eh, no hemos llegado a, a, ese, a ese extremo, ¿no? De, De estar mirando los camiones y eso, sino hoy en día、eh, nuestros compañeros necesitan、eh, que el bolsillo tenga plata, ¿no? que el bolsillo, que ellos lleguen a fin de mes bien, no como hoy en día que nosotros dependemos de adelanto,、eh, de que nos ayude, porque、eh, hemos llegado a eso, a que cobramos y al otro día estamos pidiendo el adelanto,、eh, que si ellos quieren nos dan y si no quieren no nos dan,、eh, a tal extremo ese, ¿no? hoy en día. No hemos mirado los camiones y que también, como decimos, hay dificultades, pero lo más importante que necesitamos nosotros hoy en día es el adicional, es llegar a, a fin de mes y que nuestros hijos tengan un, un par de zapatillas, que hoy en día、eh, no se lo s podemos comprar. hoy en día.、Eh, si le compramos un par de zapatillas, no sabemos si vamos a llegar a fin de mes para con un plato de comida. a Entonces... e están endeudando los trabajadores en, en un contexto como este? Y ha llegado a tal momento que sí, porque,、eh, como dice,、eh, tenemos compañeros que alquilan y hoy calcula que un alquiler ronda en los 200, 200 y pico mil pesos.、Eh, que vos vas a la despensa y por ahí,、eh, si tenés un conocido, te d a llegás a pedirle no fiado y, y vos calculas que en el mes 150 mil pesos te terminás gastando y más, porque estamos hablando de mucho más. Entonces, llega un momento que vos te endeudás. Eh, y tenemos compañeros que llega así.、Eh, por eso digo, tenemos una compañera que gana 150 mil pesos al mes. Imagínese ella, ¿no?、Eh, ¿En qué contexto la ponemos, no?、Eh, a mí me da vergüenza hoy en día decir、eh, que tenemos una compañera de 150 mil pesos que está ganando. Bueno. Eduardo Agüera, trabajador del corralón de la localidad de Toay y también delegado gremial, hablando en representación de trabajadores y trabajadoras, que hoy、eh, en el estado de asamblea、eh, este, permanente que están haciendo los trabajadores, entre las 9 y las 11 horas, a las 9 y media se instalaron frente al municipio de la localidad de Toay. La semana que viene, lunes a las 7 de la mañana, hacen una asamblea y deciden. Si esto que hoy se transforma en una, en una visibilización de sus reclamos puede ser una medida de esfuerzo. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando disponga. Seguramente ya será mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores, en este caso sobre una realidad laboral en la municipalidad de Tuay.